¿Por qué no respetan a las mujeres? Por muchas cosas, pero una que supongo es porque estamos en una sociedad que valora más lo masculino y. Pareciera como que está bien no respetar a las mujeres, que es parte de lo que debe ser. Entonces hay que cambiar la sociedad para que esto cambie. Porque culturalmente se la considera inferior. De hecho, la mujer tuvo que conquistar un montón de derechos que los hombres no.、Y、entonces, el marido, el esposo, la pareja, la considera como un objeto, no como un sujeto de derechos. Entonces, al ser propiedad de uno, uno hace lo que quiere. Y bueno, si esa persona es violenta, va a ser violento con, con su pareja. Si te sucede violencia de género, ¿qué harías? Y pedir ayuda para tratar de, de no seguir sufriendo esa situación. Y que alguien que no la está viviendo y que me quiere, me pueda、eh, ayudar a ver cómo, cómo puedo salir. Porque a veces no es tan fácil. ¿sí? La mujer a veces depende económicamente de su pareja o no tiene a dónde irse a vivir. Entonces、eh, no es tan fácil. O sigue enamorada y piensa que es、eh, una manera de. De darle otra oportunidad a esa pareja, entonces no es tan fácil.、Eh, hay números telefónicos que tienen que estar al alcance de todos nosotros, como por ejemplo el 144, donde uno puede recurrir. Pero también hay otros lugares, depende del de tipo de violencia que uno sufra. Uno puede recurrir a otros medios y también ir a la comisaría de la mujer. En la comisaría de la mujer、eh, hay una legislación que dice que tienen que tomarnos la denuncia. No hace falta que llevemos pruebas, que tenemos que ser escuchadas y también podemos pedir que nos atienda una policía mujer.